El Día Internacional de la Mujer, originalmente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8 de marzo y es fiesta nacional en algunos países. Fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 con el nombre de Día Internacional de la Mujer. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Europa, más concretamente en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extendido a otros países y continentes. Creo en mí, Natalia Jiménez. bien alerta, eso del pero a la izquierda no me ve. del mundo decían y merecen un futuro igualitario, sin estigma, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones. Este año 2021, el tema del Día Internacional de la Mujer, Mujeres Líderes, por un mundo igualitario en el mundo de la COVID-19, celebra los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de defender un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia de COVID-19 y resalta la deficiencia que persiste. Las que se ponen bien la falta, María José. y el liderazgo pleno y efectivo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, se consigue el progreso para todo el mundo. Sin embargo, las mujeres siguen sin tener suficiente representación en la vida pública y la toma de decisiones, tal y como se refleja el reciente informe del secretario general de las Naciones Unidas. Las mujeres son jefa de estado de gobierno en 22 países y únicamente el 24.9% de los parlamentarios nacionales son mujeres. Al ritmo de progreso actual, la igualdad de género entre jefas y jefes de gobierno tardaría otros 130 años. Asimismo, Las mujeres se encuentran al frente de la batalla contra la COVID-19 como trabajadoras del sector de la salud y en primera línea y como científicas médicas y cuidadoras. No obstante, ganan un 11% menos globalmente en comparación con sus homólogos masculinos. Maite Perroni, Así Soy. Si marchando voy a mi propio son sin temor veré. si soy Celia le ofrece por las mañanas deliciosos desayunos y por las tardes comida corrida. Además, venta de tortillas y memelitas por kilo y exquisitas memelitas preparadas. Estamos en Tercera Privada de la 3 Oriente, Interior 3, Colonia La Purísima. Informes 238-223-2880. Cocina Económica Celia. En Estudios Corlex apoyamos a la economía local de Tehuacán Puebla. Quieres anunciarte? 238 40 17 590. Estudios Corlex. Mujer. Mujer divina. Entiene el veneno que fascina. Como señala un análisis de equipo de trabajo sobre la COVID-19, de 87 países, solamente el 3.5% de estos tendría paridad de género. Y las mujeres, especialmente las jóvenes, son quienes organizan movimientos diversos e inclusivos en línea y en las calles a favor de la justicia social y la igualdad o la lucha contra el cambio climático en todas las partes del mundo. Sin embargo, las mujeres de menos de 30 años de edad representan menos del 1% de los parlamentarios a escala mundial. Por todo ello, el Día Internacional de la Mujer de este año 2021 es un clamor a favor de la generación igualdad al fin de actuar para conseguir un futuro igualitario para todos y todas. Andrea Cruz Hernández pasó la historia al convertirse en la primera mujer piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. Antes de 2007, las mujeres solo podían incorporarse a las Fuerzas Armadas como especialistas en enfermería, odontología o medicina. La historia de la política de México no se podría entender sin la figura de Elvia Carrillo Puerto, esta líder social y feminista, fue una de las primeras mujeres mexicanas electas diputadas. Duró apenas dos años en su escaño, al que renunció tras serias amenazas de muerte tras el asesinato de su hermano Felipe Carrillo Puerto, cuando era gobernador. Sin embargo, continuó su lucha por el derecho de las mujeres a votar a escala federal hasta que materializó en 1953 bajo el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. En su honor, el Senado de la República entregó año con año la medalla Elvia Carrillo Puerto a mujeres destacadas. Lila Downs en ti, es que me tienes en vida. Viste la vida sonríe y mi corazón es feliz. ándome por ti ya no seré la que se agacha y se calle, a mí se me respeta la cota incas de camapuche maya mi herencia es una advertencia el mundo no se acaba porque yo no lo permito yo soy las lágrimas en esta piedra y danzaré este ritmo a la madre tierra Una afrenta Y para nada yo ya no te debo a ti Si sabes bien Y ya me conoce ¿A qué me invitas a tu fiesta De infeliz? Ya no me Ya no me compras Porque aquí bonito cuesta Que no me vendo con infames Como tú Es más tú sí Tú sí me debes Todos mis años mis mejores me robaste ¿Dónde se fue? Que se su nuestros sueños de ayer que en mi día me tienes mucha en mí día porque soy toda la cosa que tú quieres para ti en día es que me tienes en vida yste la vida sonríe y mi corazón es feliz. La vida somria i mi cor és fel. Vi la vida somriee i mi corazón és feliç Feliç. Griselda Álvarez Ponce de León llevó las riendas del Estado de Colima de 1979 a 1985, postulada por el Partido Revolucionario Institucional. Su bisabuelo fue Manuel Álvarez Zamora, el primer gobernador de esta entidad, además de constituyente de 1857. Su padre, Miguel Álvarez García, también ocupó el máximo cargo del gobierno columense. Fue senadora y funcionaria federal en distintos periodos, además de poeta y ensayista, con un total de 18 libros publicados. Murió en 2009. Soraya Jiménez hizo historia en el deporte mexicano al convertirse en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Nació el 5 de agosto de 1977 en Laucalpan, Estado de México y falleció en marzo del 2013. Mont Lanferno, nos sembraron miedo, nos crecieron las alas. La calma no sembraron miedo, nos crecieron alas Cada minuto, cada semana nos roban amigas Nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres, por favor, señor Presidente comas ya reforma por todas las morras peleamos sonora por las comandatas luchando por chiapas por todas las madres buscando en tijuana cantamos sin miedo pedimos justicia gritamos por cada desaparecida que retumbe fuerte nos queremos vivas que caiga con fuerza el feministidad Todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si toca a una, respondemos todas La tierra al sororo rugir del amor Y retiemblen sus centros la tierra al sororo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 En Estudios Corlex apoyamos a la economía local de Tehuacán, Puebla. ¿Quieres anunciarte? 238-4017-590. Estudios Corlex. La vida me Silvia Torres Castigueja es una de las científicas mexicanas más destacadas y la primer mujer mexicana doctora en astronomía grado que obtuvo por la Universidad de Bergen, entre otros cargos en 2009 fue la coordinadora del año de la astronomía en México y dos años más tarde la ONU le otorgó el galardón leoral UNESCO en el rubro de mujeres en la ciencia, se ha desempeñado como directora del instituto de astronomía de la UNAM y desde 2015 es presidenta de la Unión Astronoma Internacional, organismo en el que colabora desde hace 15 años. Matilde Montoya, un nombre que injustamente se escucha poco en la actualidad, se trata de la primera mujer mexicana en obtener el grado de médico a finales del siglo XIX. En principio intentó estudiar en la Escuela de Medicina de Puebla, sin embargo las críticas y ataques de algunos sectores conservadores la hicieron desistir. Por aquel tiempo incluso fue publicado un desplegado con el encabezado, impúdica y peligrosa mujer pretende convertirse en médica. Volvió a la Ciudad de México, donde finalmente logró el título de la Escuela Nacional de Medicina, gracias a la intersección de Porfirio Díaz, que firmó un decreto para permitirle presentar su examen profesional. El día de su titulación, Matilde Mondoya cayó desmayada. Flor amargo. Tiempo. Y llego a la playa con solo tu mirada, si yo tengo tu sonrisa, amor. Si bien Soraya Jiménez fue la primera medallista de oro en la historia de México, María del Pilar fue la primera mujer en obtener una presea en las Olimpiadas de México 1968. Consiguió la medalla de plata en Escrisma, categoría florete, tras caer en la final frente a la húngara Uclay Recu. Sus padres, María Tapia y Ángel Roldán, fueron destacados tenistas, medallistas en Juegos Centroamericanos. Ella se decidió por el Escrisma tras leer Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. También fue la primera mujer en ser abanderada de una selección olímpica en Roma 1960. María Izquierdo. Esta jalisciense fue la primera pintora mexicana en presentar sus obras en el extranjero con una exposición en el Art Center Gallery de Nueva York. Se trataba de un conjunto de 14 óleos con retratos, paisajes y naturalezas muertas. Ese mismo año, algunas de sus obras estuvieron también en el Metropolitan Museum of Art, como parte de una exposición en la que participaron también pintores como Rufino Tamayo, Diego Rivera y Agustín Lazo, entre otros. Mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Cristina Castillo nació en Coscatlán, hija de Antonio Hernández Mora y Aurelia Castillo Solís. Su infancia fue apegada a los quehaceres de la casa, siempre destinada a ayudar a su familia. Al pasar su madurez, Noemí tuvo que viajar a Tehuacán al lado de sus padres, donde estudió la carrera de secretaria. Entró a trabajar como auxiliar administrativa en una empresa de confección de pantalón. Su buen sentido de humor, Su paciencia y su entrega por el trabajo le permitieron ser una persona de confianza para su jefe inmediato. Ahí conoció al que sería después su esposo. Gabriel ingresó al centro de trabajo como encargado de producción, conoció a Noemí y después se casaron. Tuvieron tres hijos, Marco César, Alejandro y Gabriela. Por más de 30 años, Noemí y Gabriel iniciaron un proyecto de vida con la realización de su empresa textilera. Al pasar los años, la empresa tuvo que cerrar y ambos se dedicaron a asuntos personales de la casa. Noemí no se dio por vencida e inició su vida vendiendo ropa, pantalones de mezclilla para dama y caballero alrededor de su colonia para sacar el sustento de su familia. Por más de tres años logró tener un local de ropa en un mercado cerca de su casa para seguir apoyando a su esposo en los gastos de la casa. más tarde tuvo que abandonar su negocio para dedicarse a su familia por completo. En una ocasión, le abrió la puerta a una niña de 13 años que escapó de su casa porque la querían casar a temprana edad y con su gran amor, Noemí le abrió las puertas de su casa para después convertirse en su hijada. Ante cualquier problema, ella era la que sacaba la casta por todos. No le importaba el tiempo, el lugar, el día. Ella estaba ahí para ayudar a los demás. Ayudó a mucha gente de la calle personas indigentes que no tenían a dónde vivir. Le preocupaba mucho ver a los niños sin hogar. Noemí nunca dejó de sonreír ante la vida, de luchar por su familia, sus hijos, sus hermanos, sus nietos y toda la gente que amaba a su alrededor. Se fue como una gran guerrera ante la vida, símbolo de perdón, de lucha y amor por la familia. Hoy se le recuerda como un ejemplo de disciplina, de liderazgo y de enseñanza. Te amaré por siempre, hasta la eternidad, mamá.